Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Buen día para ustedes y para quienes nos están escuchando. Bien. Eh, Lautaro, eh, queremos que nos cuentes eh, detalles y cómo se gestó esto de que en el sistema de salud pública eh, habrá una residencia hospitalaria en psicología. Sí, así es. Es una residencia de psicología clínica y comunitaria. Este, la provincia ya cuenta con, con un sistema de residencias, digamos, de cerca de 30 años, digamos, este, que es muy muy exitoso, reconocido, este, por eso muchas muchos profesionales de, de, de salud pública vienen a hacer este sus residencias aquí. Lo que no teníamos, este, es la residencia de psicología clínica, eh, y, y de, de las residencias en salud mental, vamos a decir, no no, no, no, lo teníamos hasta aquí, La Pampa recordemos, es una provincia que no tiene facultades de psicología ni de carreras de, ligadas a la salud mental. Este, así que para nosotros ha sido un desafío grande este poder este lanzarlas este en el marco por supuesto de de, un, de una estrategia más, más integral digamos que tienen las políticas de salud mental en nuestra provincia este y, y en este sentido nosotros buscamos este que este proceso de formación que van a tener este psicólogos y psicólogas en este caso este puedan este inscribirse en el marco de las perspectivas de, de, de la salud pública, en el marco de las perspectivas de, de derechos y de una y la promoción digamos de de un sistema de protección y de promoción de derechos que es la ley nacional de salud mental. Entonces en ese marco nosotros estamos, estamos, lanzamos estas, estas residencias, que van a tener sede en la ciudad de Santa Rosa, en el hospital Lucio Molas, en el hospital Gobernador Centeno en Pico y en el Padre Bodo de General Hacha, que son los tres hospitales generales donde hay, donde tenemos servicios y departamentos de salud mental, donde hay internación y guardias. Este y de todas maneras la la intención nuestra es que los profesionales las profesionales que puedan este hacer cursar esta residencia puedan circular también este por todos los dispositivos que tiene salud pública los de primer nivel de atención los centros de salud pero también este los los los lugares que tenemos los dispositivos propios de la secretaría de abordaje de de problemas ligados a los consumos, es decir, este, bueno, es un proyecto que es bastante ambicioso para nosotros y que implica también la el trabajo coordinado con otras áreas de, del Ministerio de Salud y con otras áreas de gobierno y sobre todo con este los y las trabajadores que están en, en los hospitales y en los centros de salud y en el sistema, digamos, que van a ser quienes, digamos, de alguna manera vayan a, a formar a estos nuevos y nuevas profesionales que se van a incorporar. Eh Lautaro, eh, esto ya arrancó eh, para qué, sí, qué eh, cantidad, digo, el, el, la duración. Esto, eh, a ver. Exactamente. La residencia, mm. estas residencias están pensadas para, para cursarse en tres años. Mm. Eh, nosotros tenemos en este momento 6 eh seis becas que pudimos este eh, Eh, lanzarse seis cupos eh vacantes digamos que se van a, eh, sería mejor más correcto sí. este incorporar estos son seis en el primer año que se suman seis, seis en el segundo seis en el tercero este sumado a que hay un compromiso para el año que viene de, de nuestro ministerio de, de, de inaugurar otro sistema de residencia que son las residencias de, de plena de salud mental pensamos que esto va a fortalecer los procesos de formación insisto, de de los profesionales pero también de los servicios y, de, y del sistema sí, básicamente son tres años Eh, y tienen una formación eh, digamos un contenido de una trayectoria de, de formación teórica no este y también una formación práctica digamos, de pasar por todos los servicios de pasar por todos los dispositivos y con la intención también de que estas estos espacios de residencias puedan dialogar con otras residencias que están ya ya en marcha no mm. y, y entonces tener un como un músculo de, de permanente de formación y de trabajo, este, desde abajo hacia arriba en ese punto. Bueno, justo te iba a preguntar, eso, y utilizaste la expresión, ¿cómo, si si esto eh, surge de abajo hacia arriba, o de abajo, bueno, a, a sí. ver... Cómo... <ríe> está, está bueno la pregunta, eh, eh, nosotros venimos, digo, lo, lo digo en mi caso particular, pero este eh, venimos como la fuera del sistema, estamos adentro, pero también hemos recibido la colaboración invaluable de compañeras y compañeros nuestros que están, si querés, desde abajo pero desde hace mucho tiempo eh, adentro para para ayudarnos a pensar esta residencia, para ayudarnos a pensar y a y escribir y a, y a proyectar esta, esta, este, este, este proyecto sí, lo, lo correcto sería decir de abajo hacia arriba pero pero las la, las decisiones políticas son, son importantísimas para esto porque implican erogaciones presupuestarias porque implican compromisos de largo plazo que tiene que hacer la provincia y sin duda sin la decisión política de De, del, del ministerio y del Gobierno de la Pampa esto es, esto es imposible, ¿no? Pero digamos el si se está se ha gestado, digamos un nivel un nivel desde, desde abajo hacia arriba si vos querés. Este, y nosotros la verdad que estamos estamos muy contentos por eso, ¿no? Y es un desafío muy grande porque esto recién empieza. Insisto, sí. me, me preguntaba recién Pali, creo que este cuando arranca, van a empezar a cursar el primero de octubre, pero hay unos procesos de readjudicación, o sea, es un es un proceso largo eh, de contar, pero sí que arranca ahora en octubre y Y bueno, y es todo un desafío porque en otros lugares que ya están armadas las residencias, la gente se incorpora y listo, acá hay que, tenemos que trabajar mucho en, en, en construir esos primeros recorridos de formación, y, y, y trabajar con la gente que está, que está, que está trabajando en muchos servicios básicamente, claro. que tiene, que está en un momento bastante, bastante particular, ustedes saben que tenemos una demanda muy alta por, por, digamos de servicios de salud en general y así que, bueno, es un desafío formar formarse a la vez que uno está trabajando, ¿no? Claro. Eh, Lautaro, eh, el, eh, ¿hubo un proceso de selección a los aspirantes? Sí, sí, sí. sí, sí. Eso, ah. eso es, es, es igual... Eh, usted, hay una ley nacional que es la que regula la, las residencias de, de salud sí. este, y en ese punto, eh, bueno, hay un proceso de selección que en realidad es, una, es un examen que se hace el mismo día en todo el país Eh, como se hizo acá, en función del puntaje de, de, esos, este, de esos exámenes, más los de las entrevistas que pudimos realizar, los antecedentes, mm. los perfiles que nosotros estábamos este, eh, promoviendo, se hace un orden de mérito y luego aquellos que han postulado van este, adjudicando esos cargos. ¿Y, y, Entonces, ¿y hubo sí? mucho interés de, de psicólogos y psicólogas para eh, venir a hacer Mira, hubo, hubo bastante interés. lo que, eh, Luego eh, hay, hay gente que en el camino se va bajando, esto y mm. nosotros esperamos... Eh, que el año que viene cuando sea la convocatoria lo podamos hacer con mayor, más tiempo. Claro. Eh, suponemos nosotros que también hemos este bueno eh nada las cuestiones ligadas a, la, a la, al cierre de, de aspectos administrativos de todo esto nos han hecho llegar con como como con mucho con mucha premura al, a la fecha de publicaciones de de, de, de convocatorias etcétera claro. pero sí hubo mucho interés, hubo mm. mucho interés también del del De, de, te diría de todo el colectivo porque de gente que, que porque no está en edad o porque no tiene o porque ya tiene trabajo o porque o porque está en otra digo, no se presenta pero nos han todo el mundo nos ha, nos ha, nos ha podido devolver que esto es una cuestión muy interesante y que seguramente va a ser beneficioso para para todo el campo no claro eh, además de la beca nacional la provincia tiene una beca también para Sí, la beca provincia sí. que en realidad es la mayor parte del del, sí. del, del Digamos, es, del el aporte el salario, económico sí, que va a recibir. Sí, Exactamente. Sí. No es un salario porque sí. es una beca, pero sí, básicamente, sí. la provincia es la que hace el mayor esfuerzo, sí. eh, no solamente en, en eso, sino también en, en horas docentes y también el pago de los coordinadores. Es decir, sí. es, un, es una erogación de, de recursos, sobre todo que es de largo plazo, digamos. Esto se instala sí. ahora y, y, y va a ser, esperemos para siempre, Entonces este realmente es un salto, un salto de calidad que esperamos, que esperamos darse. Sí. Bueno, eh, bueno Lautaro, no sé si quedó algo eh, que nos quieras comentar, si no, no, gracias. no gracias yo les, les, les quiero agradecer a ustedes como siempre por, por tener en agenda estos temas y, y comentarles si te paso aprovecho cañazo que hoy a las 11 tenemos este, lo pueden buscar por nuestras redes sociales de la Secretaría de Salud Mentalidad y de la Pampa, este, una, una charla con Diana Alta en el marco de la semana y el mes de, de prevención del, del suicidio este, en el es una que una, una, de las personas más reconocidas en el país sobre estos temas. Y empieza esta semana y este mes que nosotros queremos difundir actividades, contenidos que están ligados a, a prevenir y a visibilizar un problema como como el del suicidio. El eh, Lautaro, a ver, más datos dame. ¿A qué hora dijiste? ¿Las 11? Va a ser como la día virtual, una charla a las 11 horas. Está destinado a trabajadores y trabajadoras de salud. Pero también podría alguien que se interese... este Sumarse, ya les digo, es a las, 11, a las 11 horas del día de hoy, y si buscan en nuestras redes sociales la Secretaría de Salud Mental de Adicciones van a encontrar ahí el enlace para, para, para entrar, no requiere inscripción y es gratuito, así que bien. quien quiera puede sumarse. Sí, eh, ayer hablamos acá en la siesta que nos ah, fue, perfecto, a la tarde, con, con la doctora. Con Diana, seguramente. Con Diana. Sí, sí, con Diana. Bueno, tarde, sí. no, me, me alegro que, que nos acompañen en esto, así que nada, agradecido. Bueno, bueno Lautaro, gracias a vos, eh, que tengas buen día. Bueno, igual para ustedes, que anden bien